¿Piensa usted que la palabra honor ha perdido su significado en nuestra cultura? No hay que buscar muy lejos para hallar ejemplos de deshonor y falta de respeto en nuestros hogares, escuelas, negocios y, tristemente, incluso en nuestras iglesias. Hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah aconseja que una brújula moral es absolutamente esencial para la buena salud de nuestros hogares, iglesias y sociedad en general. En su mensaje, Nunca pensé que vería el día cuando la moralidad estaría en caída libre. El doctor David Jeremiah nos señala a la Biblia para ver dirección moral clara y directa. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje. Muchas gracias por su sintonía en esta nueva edición de Momento Decisivo. Nos entusiasma que nos acompaña al continuar esta serie. Nunca pensé que vería el día. que es la base para el flamante libro que está disponible en español? Hemos recibido una gran respuesta de parte de los que ya han leído este libro. Y queremos recordarle que puede ordenar su ejemplar contactando al ministerio. Hoy vamos a considerar un tema más general hablando sobre el asunto de la moralidad en caída libre. Usted se va a sorprender al aprender a dónde nos lleva esto. Así que, abramos nuestra Biblia y abramos nuestro corazón. Si usted ya tiene un ejemplar del libro, puede abrir el libro en este capítulo y seguir mientras escucha este programa. El 26 de febrero de 2011 fue un día triste en la ciudad de San Diego, donde vivimos. Ese día, los Aztecs de la Universidad Estatal de San Diego esperaban desquitarse del equipo de baloncesto visitante de la Universidad de Brigham Young, que los había derrotado en un partido anterior durante la temporada. Pero las cosas no serían así. El equipo visitante le dio una paliza al equipo local Y de repente, el equipo visitante empezó a verse como candidato a uno de los partidos más prestigiosos en lo que se conoce como la locura de marzo. ¿Qué es? En donde juegan los cuatro finalistas en el torneo de baloncesto de la Liga Universitaria. Poco después del partido en San Diego, la Universidad Brigham Young hizo algo desusado. Sus autoridades suspendieron a uno de sus jugadores estrellas del equipo de baloncesto, arruinando efectivamente toda esperanza del equipo para llegar al torneo de los cuatro finalistas. El jugador había violado el honor de código de la universidad que todo estudiante debe firmar. Es un código riguroso. La norma de la universidad de cero tolerancia en violaciones resultó que el jugador estrella perdió su lugar En el equipo. Y así, el equipo perdió la oportunidad de ganar el título nacional. De inmediato surgieron las protestas de parte de los medios deportivos de comunicación. Usted casi ni creería lo que sucedió. El público en general protestó. ¿Cómo se atreve la universidad a disciplinar a un jugador estrella? Pero cabezas más frías, más sensatas, empezaron a hablar como si. Hubiera después de todo algo en esta cuestión de honor. Un columnista expresó su evaluación personal de la decisión de la universidad con las siguientes palabras. Lo que hace de esto un testamento tan poderoso es el hecho de que tantas universidades han abandonado ávidamente sus normas en ocasiones como esta. abrazando la conveniencia atlética por sobre sus principios institucionales. Sucede tan a menudo que ni siquiera enmarcamos las cejas por el asunto. A los arrestos y otras conductas antisociales de jugadores se les resta importancia aduciendo que son errores de juventud y se hace extremos esfuerzos institucionales para contrarrestar toda publicidad negativa. Otro periodista escribió, En momentos como estos, observar que esta universidad suspende un jugador que ha empezado en 26 partidos es evidente que su éxito no fue accidental. Tal vez la noción de que los valores buenos y una disposición a pensar a largo plazo tienen algo de valor porque la alternativa ha dejado al resto del atletismo de esa universidad sintiéndose como si estuviera en un mundo cenagoso y oscuro. Habiendo yo mismo ocupado el escritorio de rector de una universidad, puedo atestiguar cómo se parte el corazón cuando uno tiene que disciplinar a un alumno atleta que el equipo necesita. Pero también puedo decirles que nada le servirá a un joven mejor que aprender temprano en su vida que sus decisiones tienen consecuencias. Madison Sarat, anteriormente decano de la Universidad Vanderbilt, instituyó un sistema de código de honor para... todos los estudiantes que todavía sigue firmemente vigente, incluso hoy. Es famoso por haber dicho a una de sus clases algo que sirve como credo para toda la universidad. Dijo, hoy voy a tomarles dos exámenes. Uno es en trigonometría y el otro en honestidad. Espero que los aprueben ambos. Pero si tienen que fracasar en uno, que sea en trigonometría, porque hay muchas buenas personas en el mundo actual que no pueden aprobar un examen en trigonometría. Pero no hay ninguna persona buena en el mundo que no pueda aprobar un examen en honestidad. Como ven, a fin de que los seres humanos caídos sobrevivan en una sociedad ordenada, tiene que haber una brújula moral por la cual uno navega por la vida y tiene que ser absolutamente esencial en la vida. La moralidad es mucho más que no hacer trampas en un examen de trigonometría en la universidad. Lo abarca todo y provee una guía en todo aspecto de la vida. Pensé que nunca vería el día cuando la brújula moral de nuestra sociedad y cultura perdiera completamente su orientación, pero ha sucedido. Nuestra brújula moral ya no parece tener un verdadero norte. La aguja gira locada, buscando una dirección para fijar, una dirección que pueda dirigir a una nación en una senda de integridad y moralidad. Dadas estas realidades, no debería ser sorpresa. Que en enero del 2011, la organización Gallup informara que sólo el 30% de estadounidenses expresaron satisfacción con el clima moral y ético actual en Estados Unidos. Por cierto, este es un nuevo nivel inferior. Lo que es incluso más insólito es que el 76% de estadounidenses dijeron que la condición moral de la nación está empeorando. Si a mí me hubieran entrevistado en esa encuesta, yo hubiera votado con la mayoría en ambos casos. ¿Cómo ven? La necesidad de moralidad es más crítica en los Estados Unidos que en cualquier otra sociedad sobre la tierra porque nosotros tenemos más libertad. Los Estados Unidos son una democracia, y como alguien dijo, los estadounidenses tienen que ser más capaces de dominio propio, mostrar más moderación y tener más respeto a sus prójimos. Así decía una declaración emitida como parte de una reunión del Concilio sobre la Sociedad Civil que se realizó en la Universidad de Chicago en 1998. Si la moralidad es importante en una sociedad democrática, es incluso más importante en la sociedad espiritual que es la Iglesia de Cristo. Amigos y amigas, hay señales de que la moralidad se está derrumbando también en la Iglesia cristiana. Consideremos primero las normas morales cambiantes de los cristianos. El título de un estudio publicado por el Grupo de Investigación Barna lo dice muy bien, una nueva generación de adultos tuerce las reglas morales y sexuales a su antojo. El informe indicaba que las actitudes de los creyentes cristianos nacidos entre 1965 y 1973 eran virtualmente idénticas. a las actitudes de los no creyentes respecto a las 16 conductas morales medidas. Estas incluyeron apuestas, pornografía, aborto, relaciones sexuales fuera del matrimonio, matrimonio entre personas del mismo sexo y uso ilegal de drogas. En una declaración sumaria, David Kinnaman, director del estudio, escribió Esta investigación pinta un cuadro contundente de que los valores morales están cambiando muy rápidamente y de manera significativa dentro de la comunidad cristiana tanto como fuera de ella. En tanto que la pérdida de la brújula moral en la sociedad en general es motivo de preocupación, es incluso más preocupante cuando los seguidores de Cristo, que son llamados a ser la sal y la luz del mundo según Mateo 3.13, pierden su brújula moral. El que los cristianos de hoy tuerzan la moral y las costumbres sexuales a su antojo, dice mucho en cuanto a cómo ven la Biblia como fuente de autoridad en sus vidas. Cuando se les cuestiona algunos creyentes aducen una falta de claridad bíblica, dicen, pues bien, la Biblia no es clara en cuanto a esto. Y mencionan cosas como las apuestas, o el uso de drogas, o beber licores, y es verdad. La Biblia no dice nada específico en cuanto a la moralidad de estas actividades, pero pongamos los pies sobre la tierra en cuanto a esto. Hay ciertos enfoques bíblicos indirectos a estos temas como la mayordomía del dinero, la mayordomía de la salud, y hay mucho en la Biblia en cuanto a la borrachera. Todos estos valores morales proveen guía clara para el cristiano. En otros aspectos de la vida, tales como asuntos sexuales, matrimoniales o de género, la Biblia provee guía moral clara para y directa. No hay por qué dudar de lo que la Biblia dice o quiere decir. Así que como ven, es realmente difícil ver cómo los cristianos pueden aducir una falta de claridad bíblica sobre cuestiones morales y usar eso como base para torcer las reglas. Más bien, siempre se reduce a la cuestión de elevar los deseos personales de uno por sobre lo que Dios desea. Todo se reduce a la cuestión de erigirse uno mismo como autoridad moral por sobre la autoridad moral de Dios según se revela en su palabra. Ahora, revisemos por unos momentos el cimiento moral sólido para los cristianos. Las leyes morales y éticas de Dios fueron dadas en primer lugar a Moisés en diez partes, a las que se llama el decálogo o los diez mandamientos. Más tarde, unas 600 y más leyes fueron añadidas para ampliar las implicaciones de las 10 leyes fundamentales que continuaron en efecto en la vida de la nación de Israel. Luego, Jesucristo proclamó un comentario del reino sobre la ley de Dios en el sermón del monte para destacar, no para negar, sino para destacar su dimensión espiritual. El espíritu de la ley añadido a la letra de la ley. Esa fue la intención de Jesús. Las leyes civiles y ceremoniales dadas a Israel no se aplicaban en el Nuevo Testamento de la Iglesia, pero los requisitos de los diez mandamientos se repiten todos para aplicación en la Iglesia, todos ellos repetidos en el Nuevo Testamento, excepto uno, que es la obligación de santificar el Sabbat, el cuarto mandamiento. El sumario más conciso de las leyes de Dios para los que dicen seguir a Jesucristo lo dio Jesucristo mismo. Según Mateo 22, 37, Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí lo tenemos: Amar a Dios, los primeros cuatro mandamientos, y amar al prójimo, los seis restantes. las dos declaraciones más sencillas y más sublimes de moralidad jamás pronunciadas, declaraciones de Jesucristo mismo. Básicamente, lo que Jesús está diciendo es que ninguna persona que ama a Dios de todo corazón, con toda el alma y la mente, y ama al prójimo como a sí misma, jamás podrá ser acusada de torcer o quebrantar las leyes morales de Dios. Para aquellos cristianos que piensan que vivir bajo la gracia del Nuevo Testamento quiere decir que la moralidad ya no es la misma cuestión que pudiera haber sido bajo la ley del Antiguo Testamento, <ríe> la Biblia ofrece varias aclaraciones. Presten atención. En primer lugar, Por el profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, Dios prometió que tomaría sus leyes escritas en tablas de piedra y las escribiría en las mentes y en el corazón de las personas, como nos dice Jeremías 31. Esa promesa fue parte de la provisión de lo que conocemos como el Nuevo Pacto y fue instituido por el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que cada vez que celebramos la comunión oímos estas palabras de Lucas 22.20 «Esta copa es el Nuevo Pacto en mi sangre». Que por ustedes se derrama, en otras palabras, por el Espíritu de Dios que mora en el creyente, las leyes de Dios, o sea, sus estándares de moralidad pasan de ser una realidad externa a ser una realidad interna. La ley de Dios ya no es algo que haya que leer o examinar o debatir como cuestión intelectual. Llega a ser parte de nuestros corazones, llega a ser parte de nuestro entendimiento. Se vuelve una parte integral de los que están unidos por fe en Cristo. Uno de los grandes comentaristas de la Biblia escribió una vez, cuando la ley de Dios es escrita en nuestros corazones, nuestro deber será nuestro deleite. La ley. Pasa de ser una carga que nos impide el placer a ser una guía que nos conduce a una clase totalmente nueva de placer, el placer de andar en lo mejor de Dios para nuestras vidas. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 11:30: Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Además, Cuando leemos el Nuevo Testamento, hallamos que la conformación de la ley de Dios en nuestros corazones nos permite disfrutar en todas las actividades de la vida la clase específica de placer y satisfacción que Dios propuso que hallemos en esa actividad en particular. Así que la ley es enteramente para nuestro beneficio. Estas leyes no fueron dadas para impedirnos el placer, sino para aumentar el placer. Eso es lo primero que... que tenemos que recordar. Pero noten, en segundo lugar, que el apóstol Pablo aclara lo que la gracia no significa. No significa que la ley de Dios haya quedado anulada. En Romanos 3.31 leemos estas palabras. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo dice que no somos libres para descartar las leyes morales de Dios simplemente porque vivimos bajo la gracia. Eso lo leemos en Romanos dos. Él confirma lo que Cristo enseñó en cuanto a que el amor es cumplimiento de la ley. Romanos 13.8 Como ya hemos descubierto, seguimos la ley de Dios porque amamos a Dios, sabiendo que sus caminos son lo mejor para nosotros, y que nos han sido dados no para reducir nuestro gozo, sino para aumentarlo. Así que los cristianos del Nuevo Testamento no están exentos de ninguna manera de los requisitos morales y éticos de la ley de Dios. No, amigos y amigas. Se nos ha dado una motivación incluso más alta para cumplir la ley moral de Dios y esa motivación es el amor. La gracia significa vivir una vida moral no porque estemos obligados a hacerlo, sino porque queremos hacerlo. La tercera cosa que quiero que noten es que Pablo incluso pone pautas más penetrantes para tomar decisiones morales cuando dice en 1 Corintios 10.23 «Todo me es lícito». pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Lo que eso nos enseña es simplemente esto. Tal vez haya alguna acción o decisión que no quebrante ninguna de las leyes de Dios y sin embargo no es útil o edificante. El evangelio cristiano avanza hasta un plano mucho más alto de la vida. Ya no estamos mirando simplemente por nosotros mismos y nuestro bienestar, sino que empezamos a ver por el bienestar de los demás. Y si algo es lícito en base a la letra de la ley y sin embargo tiene el potencial de hacer daño a otra persona o de manchar nuestro testimonio por Cristo, entonces se vuelve ilícito para nosotros. Una última cosa antes de pasar a Mateo 5, al sermón del monte. Cuando el cristiano actúa inmoralmente, niega la razón para la muerte de Cristo en la cruz. Considerando todo lo que está ligado a la cruz y a la tumba vacía, nuestras decisiones como creyentes de torcer los requisitos morales de la ley es una afrenta. A aquel que sufrió y murió para librarnos del poder del pecado. ¿Por qué Alguien que aduce haber recibido la dádiva de Dios de perdón por quebrantar la ley, va a escoger insultar a Cristo que le consiguió esa dádiva por su propio sufrimiento. Pero, habiendo dicho todo eso, la más delicada toma de las leyes de Dios es la que Jesús mismo provee en el sermón del monte. Allí... Él corrigió las interpretaciones humanas de la ley y dio su propia interpretación. Es aquí donde Él revela a sus seguidores la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Aquí se concentra en la importancia de la fortaleza y la luz de la ley como cimiento de la civilización cristiana. Uno de mis hijos asistió a una universidad en las hermosas montañas de la Cordillera Azul en el oeste de Carolina del Norte. En ocasiones le visitamos durante el invierno, y en una o dos ocasiones nos tocó recorrer los caminos después de una tormenta de hielo o de nieve, ahora bien. Si la ventisca trajo particularmente nieve mojada o hielo, los pinos altos y delgados se inclinaban por el peso y a menudo sus ramas se quebraban o los árboles se caían debido a su sistema superficial de raíces. Pero en medio de los árboles que habían sucumbido a la borrasca, había otros, que son las maderas duras nativas de la región. Se mantenían erguidos y altos, en silencio, como guardianes de su herencia, soportaban el peso de la nieve y el hielo y ni se doblaban ni se quebraban. El propósito de Dios en el Antiguo Testamento para su pueblo era que fuesen como esas maderas duras de los apalaches, los robles y los arces del bosque humano. Las leyes de Dios tenían el propósito de ser las fibras del tronco humano que le permitieran a Israel estar fuerte en la familia de naciones, sin doblegarse por los problemas, ni las pruebas, ni las tentaciones, sino mostrando el camino de la justicia y entonces escogiendo sus caminos. Eso es lo que separaría a Israel de todos los demás pueblos de la tierra. Deuteronomio 28.1 lo dice de esta manera. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Así que, como ven, era tarea de Israel preservar el carácter de Dios, revelándolo mediante la ley de Dios sobre la tierra. Siempre es el propósito de Dios que la salvación vaya hasta lo último de la tierra. Esto se repite vez tras vez, incluso para la iglesia cristiana. En Hechos 1.8 se nos dice que debemos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Eso no es simplemente una referencia geográfica, sino también una referencia espiritual. Lo último de la tierra es un lugar oscuro. Pero salir de ahí a un lugar en donde reconectarse con el Dios creador del universo requiere luz Lo que separaba a Israel como luz, en contraste con la oscuridad del mundo, era la ley de Dios. Si Israel andaba en la ley de Dios, podía guiar a otros a la justicia de Dios, la luz que moraba en medio de ellos. Pero si ignoraba la ley de Dios, sería una nación tan oscura como las que le rodeaban. El papel doble de Israel de fortaleza y luz dependía en una cosa su adherencia a las leyes de dios si no obedecían la ley de dios es decir si no manifestaban el carácter de dios en la tierra perderían tanto la fortaleza como la luz y tristemente eso es lo que le sucedió a la nación más de una vez No es sorpresa entonces hallar a Jesús en la introducción de su enseñanza de la ley, en el sermón del monte, tomando los temas de fortaleza y de la singularidad de la luz. Mateo 5.13 Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de ser sal y luz? La sal es fuerte debido a que vence a la bacteria que hace que los alimentos se pudran y descompongan. Es singular porque añade sabor a la comida y produce sed en quienes la consumen. Nosotros debemos hacer lo mismo. Al guardar la ley de Dios y manifestar su carácter, preservamos el carácter de su creación, impedimos la deteriorización y denigración de la sociedad humana y sí, le añadimos un sabor único y es de esperarse. Producimos una sed por Dios en las vidas que tocamos. El papel de la luz es obvio, la luz es una imagen, es llevar la verdad a la oscuridad y qué verdad debemos llevar aquí tenemos de nuevo en mateo 22 37 amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo piensen en lo diferente amigos y amigas que nuestro mundo sería si esas dos leyes sumarias de las cuales depende toda la ley y los profetas, según el versículo 40, si toda la raza humana las guardara. ¿Se imaginan cuán mucho más poderosa y efectiva sería la iglesia de Jesucristo si los cristianos no estuvieran tergiversando las reglas de Dios para satisfacerse a sí mismos? La advertencia para la iglesia cristiana actual es esta. Actuar por fuera, la apariencia de moralidad, no es la moralidad que Dios desea. Limpiarse las manos no limpia el corazón. La verdad es lo opuesto. Corazones morales harán manos morales. Si nos comprometemos a guardar el espíritu de la ley, también se guardará necesariamente la letra de la ley. Y ese es precisamente el mensaje que Jesús dio en las faldas de una montaña. En Galilea. En cuarto lugar, pensemos en el espíritu de la ley de Dios. Sin ninguna duda, ustedes habrán oído a alguien decir, y quién sabe si usted mismo lo ha pensado, de seguro que Dios no espera que yo arriesgue mi trabajo si me niego a obedecer la orden de mi jefe de no cumplir mi promesa a un cliente. O tal vez esto, de seguro Dios no espera que yo siga casada con un esposo al que ya no quiero. O pruebe esto. De seguro que Dios no espera que yo deje mi carrera lucrativa simplemente porque no puedo estar con mi familia los fines de semana. De seguro, Dios no espera que, y usted complete la expresión con cualquier estándar de moralidad o ética que parece privarle de sus expectativas. Esa es la clase de pensamiento que permea la moralidad actual. Sí. Permea también nuestras iglesias, incluso entre muchos que profesan ser seguidores de Cristo Hombres y mujeres piensan para sus adentros En realidad no voy a tener un enredo amoroso físico Pero sí puedo permitirme hacerme ilusiones con mi compañero de trabajo y Dios entenderá Los políticos se dicen uno al otro en esencia Tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya No están dispuestos a levantarse firmes por sus convicciones sin la promesa de que no les va a costar nada. Los casados se divorcian sin ninguna causa bíblica. Dios sabe mis necesidades, dicen. Y este matrimonio no las está supliendo. La gente guarda rencores y espera una oportunidad para desquitarse por la ofensa sufrida. Volveremos con el resto de este mensaje mañana en la edición de Momento Decisivo. Espero que nos acompañe. Les habló David Yeremaya y este es Momento Decisivo. Estamos hallando gran satisfacción al enseñar estos principios en que se basa el libro titulado Nunca pensé que vería el día. Volveremos el día de mañana con la parte final del capítulo, cuando la moralidad estaría en caída libre. Aquí, en Momento Decisivo. Le agradecemos por su sintonía.